Sí, ayer fui invitado a, a participar de, del cumpleaños de Don Antonio. Antonio tiene 89 años, cumplió ayer, o se le festejaron ayer los 89 años, y fue más bien un encuentro político. Participó el, el gobernador Scioli, estuvo el ex gobernador Solá, también、eh, Juan Manuel Urtubey, quien, quien fue uno de los encargados de, de hablar en nombre de, de las nuevas generaciones de peronistas. Este, una, una fuerte presencia de hombres y mujeres del, del peronismo de la, de la provincia de Buenos Aires. Y, y creo que son de las cosas que además permiten mantener no solo viva la, la historia del, del peronismo, porque un encuentro de la, de la historia, del presente y del, y del futuro del peronismo, sino también conceptualmente el respeto a, a hombres que han Eh, aportado a lo largo de su vida, con, obviamente con, con luces y sombras y con la discusión que la historia genera sobre las personas, han aportado a la política argentina. A uno lo asombra a pesar de, de la edad y obviamente los, los achaques físicos que una persona de esa edad puede tener, la, la lucidez con que Cafiero define los objetivos en algún momento, como, como vos decís, del, del peronismo y hacia adentro y otro, en, en otro momento del peronismo hacia afuera. Y hoy creo que está demostrado más que nunca. Indudablemente que si el peronismo no fuera el articulador de las contradicciones sociales que muchas veces en la Argentina y en una Argentina en crecimiento además se producen, sería muy difícil darle gobernabilidad a la Argentina cuando uno ve lo que pasa en la oposición. Por eso me parece que ese llamado a、eh, la unidad del peronismo hace dos años y hoy llamar a la. Al, a la Argentina, la unidad alrededor del peronismo en función de lo que el peronismo está significando y conduciendo este proceso económico y social me parece primero de una gran lucidez y segundo un baño de, de realidad frente a lo que acontece en el país.